¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Bien. Eh, Fernando, han bueno vienen realizando en realidad campañas de documentación en toda la provincia de La Pampa. El fin de semana pasado estuvieron acá en toay ¿Cómo les fue? A ver. La verdad que muy bien. Eh, como vos bien dijiste, venimos realizando campañas eh, en toda la provincia, recorriéndola, eh, generando espacios donde podemos acercarnos con los servicios nosotros. Y este día viernes estuvimos en la localidad de Toay en un trabajo en conjunto con el municipio local y el Juzgado de Paz, el registro civil de, de la localidad de Toay. Eh, se hizo una convocatoria para, para ese día y la verdad que fue, fue muy buena. Eh, lo que apuntábamos era, hubo, hubo una entrega de casas ahí en la localidad de Toay eh, hace muy poquito y apuntábamos a hacer esos cambios de domicilios eh, de todas las personas que se habían mudado y a la vez aprovechar eh, y actualizar los documentos de, de niños, niñas, adolescentes que, que también se presentaran. Mm. Así que fue muy auspiciosa, tuvimos 120 trámites en una jornada que dividimos un eh, poquito la mañana, un poquito la tarde, así que dimos lugar a que se acerquen tanto el turno mañana como el turno tarde también de la escuela. Así que muy contentos porque salió salió muy linda jornada, en un espacio muy lindo también, tiene ahí la localidad de Toaí, que no se dio. Así que fue fue muy lindo operativo de documentación. Eh, eh, Fernando, ¿dónde lo hicieron? En la Casa del Bicentenario, ah, en el centro claro. digital. Sí. Por lo tanto, con, más cuando se encuentra con en un espacio tan tan cómodo para trabajar, ah. eh, para que las personas estén. Fue un día agradable, muy agradable. Por lo tanto... Eh, Salió, salió muy, muy bien. ¿Y, ¿Y qué demoran esos trámites? Digo, un cambio de domicilio y renovar un DNI. ¿Es, ¿Es automático o bueno hay que esperar? El trámite en sí no dura más de 8 o 10 minutos. Desde el momento que la persona se sienta frente al operador, sí. se, se le requieren los datos, se toman los datos biométricos, que son foto, huella y firma. Es un trámite que no dura más de 10 minutos. Después, esa documentación viaja de manera online a RENAPER lo que después debe llegar al domicilio de la persona, el, el DNI, ah. el, el plástico, que llega por correo argentino a domicilio, 20, 25 días tiene que estar llegando. Bien. Si Bien. no llega al domicilio o si no encuentran a la persona, ese documento lo van a devolver al organismo que tomó el trámite. En este caso lo tomamos nosotros con nuestro equipamiento, por lo tanto va a llegar a la dirección general. Nosotros nos ocuparemos después de hacérselo llegar a la persona. Así que... Eso ¿Y son tienen ideas? muchos documentos o no? no? No, no, no, no, no. no Está funcionando, ahora está haciendo el reparto correo argentino y está funcionando muy bien y la cantidad de DNI que nos llegan es mínima e inmediatamente como hay un seguimiento y una trazabilidad tanto de manera online para el, para el interesado, para el particular como para nosotros, eh, la persona se entera dónde está el documento y viene a buscarlo inmediatamente. Bien. Por lo tanto, eh, no tenemos documentos en espera de ser retirados. Ya las personas saben dónde está y se acercan, lo retiran. O lo mandamos al registro civil donde hicimos el operativo y el registro civil se encarga de comunicarse a la persona y, a, y ella se acerca a retirarlo. Bien. Por lo tanto, el mecanismo está, está aceitado para que el DNI llegue rápido a manos del, del de la persona. Eh, Fernando, el domingo hay elecciones, ¿hay algún operativo especial por parte de el, los registros civiles en La Pampa? Sí, sí, sí, sí. como habitualmente lo hacemos, sí. vamos a estar trabajando a partir de las 8 de la mañana todos los registros civiles hasta las 18 horas, tenemos previsto eh, estar presentes en los lugares de trabajo, por lo menos en los grandes registros donde tenemos algunos documentos para retirar y donde vamos a generar, llegado el caso la declaración de la persona que no tiene el DNI y que no puede sufragar porque no cuenta con el DNI, porque lo ha extraviado, porque lo tiene en trámite. Eh, eso lo vamos a estar trabajando. Ah. En los registros de las localidades pueden pueden encontrar un, un cartel para poder ubicar inmediatamente al jefe o al encargado para poder realizar los mismos trámites. Claro. Pero vamos a estar en, movilizados ese día para... Para esos servicios. Eh, Fernando, eh, esto que contabas, de que eh, el tema de justificar que no tenés el, el DNI, ¿lo hacen ustedes? ¿Antes lo hacía la policía también o, o en ambos casos funciona? En ambos casos. Ah. Nosotros también tenemos prevista esa declaración. O sea, la venimos trabajando. En las últimas elecciones creo que acá en dirección hicimos unas 30, 35 declaraciones. Bien. Eh, pero está previsto que la persona se acerque, lo manifieste y nosotros hagamos la declaración. ¿Desde qué hora están el domingo haciendo eso? Desde las 8. 8, bien. Las 8 de la mañana ya estamos eh, acá en en, la, en 25 de mayo y Avenida San Martín, lo que es Galería, que es nuestra atención al público, y el Registro Civil Santa Rosa también va a tener en Espineto y Caminito, también va a estar eh, eh, con atención. Eh, acá me preguntan, eh, entra una pregunta, eh, ¿el documento no binario entregaron? ¿Han entregado? Hemos hecho. Sí, sí, sí. sí. Ah. Nosotros, desde que salió la, el decreto que, que habilitó el, el, el, el factor X, que es el, el tercer nomenclador, uh -huh. nosotros estamos trabajándolo, inmediatamente hicimos la adecuación de nuestros sistemas, como podía el decreto, y, y estamos habilitados a tomar eh, ese, esos cambios de género y con, con la opción no binaria. Ah. Y a la fecha se han realizado más de 30... Eh, solicitudes se han tramitado, nosotros hemos eh, rectificado actas y también hemos comunicado a otras provincias eh, cuando se ha presentado alguna persona que quiso realizar el trámite y es oriunda de otra provincia, lo hemos comunicado como corresponde. Bien. Así que sí, sí, sí. Eh, sí. ¿Y de esos 30 trámites que ya, ya, ya han entregado algún DNI? ¿O ya le ha llegado a la persona de, que hizo el trámite? Exactamente, sí, ah, bien, sí, bien, sí. bien. No, bien. no, sí, desde el año... 2022, principio de 2022, que ya se está trabajando y los DNI ya han llegado a los destinatarios. Bien. Bien, Fernando, no sé si quedó algo. Si no, gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. No, recordar que vamos a estar de 8 a 18 horas el día domingo y que, bueno, si no pueden sufragar por algún motivo, eh, traviaron el documento y, y necesitan justificarlo, se pueden acercar a hacer esa declaración. Bien. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, gracias.